Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito sobre、eh, primero el trabajo que vienen llevando adelante desde el CAS, cuál es、eh, la modalidad bueno, de trabajo que vienen、eh, llevando desde, desde este espacio. Bueno, s í te comento, mira, esto funciona hace más o menos un año que se lleva a cabo.、Eh, estos son, son seres que pertenecen a lo que es e d o n a r、eh, Nuestro centro se llama Casa Esquina Libertad.、Eh, Son centros que son CACSI,、sí, eh, como lo dijiste, son centros de acompañamiento、eh, y asistencia comunitaria. La, la idea surgió por el tema de que en los barrios está muy poco visualizado el tema de la problemática de consumo. Entonces, a partir de ahí、eh, surgió este proyecto,、eh, y bueno, lo que se hace hoy es、eh, más que nada acompañar. A ver,、eh, llegan los chicos con problema de consumo、eh, y la idea es que reciban un acompañamiento、eh, y bueno, y saber cuáles son los, las formas en las que se pueden manejar, cómo se pueden contener y, y bueno, y h a c e r e l mayor acompañamiento y seguimiento posible, ¿no? ¿Cuentan con profesionales dentro de este espacio? Sí, están las trabajadoras sociales,、eh, hay una psicóloga social y una psicóloga que digamos, Estamos para el área de la familiar, porque ya que directamente, a ver, el chico que sufre el problema de consumo、eh, no afecta solo a él, sino en todo el entorno familiar. Entonces,、uh -huh. la idea es que reciba asistencia para él mismo y para la familia que también necesita una ayuda y ver cómo llevar a cabo las situaciones que se van día a día, ¿no?、Uh -huh. eh, bueno, en este año que han trabajado, ¿cómo fue la repercusión que han tenido? ¿Cómo se lo ha tomado、eh, el barrio, la, la comunidad misma? La verdad, que lo que es el barrio lo, lo está conociendo hace unos meses.、Eh, como que hay bastante tabú en lo que es el tema.、Eh, mm. La verdad, que está bastante estigmatizado el tema del consumo, porque lo, lo asocian directamente con lo que es el delito, la delincuencia de los menores y demás. Entonces, como que es un tema, se tuvo que trabajar bastante con los vecinos del barrio. Eh, salir casa por casa, se le s comentó cómo, cómo era el, el trabajo que se hacía,、eh, y bueno, ir informándolos poco a poco, lo mismo que con las escuelas,、eh, también articulamos con la escuela del barrio, como para que tengan en cuenta.、Eh, pero en lo que es los jóvenes, se acercan bastante, se acercan bastante porque también se les comentó:、eh, a ver, nosotros no estamos para jugar, sino más que nada para ayudar y acompañar, así que la verdad que en lo que f u e r n los jóvenes.、Eh, s u p e r bien, se acercan, se abren.、Eh, si, ven, si se encuentran en un ámbito、eh, cómodo, abre, se abren bien. Entonces,、uh -huh. la verdad que la situación fue buena. Y, y nos pasa, por ejemplo, que un chico llega por un problema de consumo y le comenta al otro amigo y termina llegando el otro muchacho. O entre las. Hace unas semanas atrás llegaron tres, tres, juntos, tres chicos juntos. Habían empezado a venir dos y de golpe trajeron al amigo que también tenía problema y fue así, ¿viste? Entonces, está, está bueno. Que se armó. Buenísimo. Y en el día de hoy, contame, están haciendo una actividad、eh, en el centro、eh, para visibilizar. Contame qué están r e a c i e n d o Estamos eh, sí, en la Plaza Latinoamérica de Berque.、Eh, la idea es visibilizar un poco también.、Eh, el 26 de junio fue el Día de la Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico. Entonces, también a, aprovechamos esto y también el visibilizarnos a nosotros, ¿no?、Eh, Para que la gente vaya llegando, capaz que estamos, no estamos en el sector de Rivera Villate,、eh, y capaz que Monterrey, de Rivera, vienen chicos de José Sepa también, pero sabemos que hay mucha problemática en lo que son los otros barrios y capaz que no están todos informados de que hay estos centros acá en Delhi. Entonces, la idea es también contarnos y hacernos conocer un poco también. Bien. Eh, bueno, contanos dónde están、eh, ubicados y qué días y horarios、eh, bueno, están、eh, trabajando, quiénes se pueden acercar. Mira, estamos directamente de martes a viernes.、Eh, funcionamos lo que son para el equipo técnico: son martes, miércoles y jueves.、Eh, después, los demás días también hay talleres, porque dentro de, dentro de los procesos t e r m i n a talleres. Eh, que se van incorporando poco a poco, pero por ejemplo, ahora tenemos el de panadería, el de costura,、eh, es un taller para, para niñas,、eh, entonces se van incorporando poco a poco nuevos talleres,、eh, pero estamos casi de lunes a viernes, digamos.、Eh, sí, por ejemplo, hay un día que no se abre por X motivos, porque a veces, capaz que no queremos interferir con los talleres que hay,、eh, como para que cada persona que vaya tenga su espacio, capaz que ese día no se usa, pero sí, igual. Surge de alguien que se nos comunica y necesita cualquier tipo de, de asesoramiento, acompañamiento o lo que fuese, se、eh, pueden comunicar con cualquiera de las que trabajamos ahí y, y se lo recibe, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente en ese aspecto, me、no、importa el horario, eso también. Este es un programa、eh, provincial, por lo que tengo entendido. Eh, contanos, eh, para aquellas personas que por ahí se encuentran en esta eh, situación, eh, es un programa que es gratuito, ¿verdad? Tanto como para los talleres como para la asistencia. Sí, sí, no, no. Todo eso es gratuito, tal cual. Esto es gratuito.、Eh, la verdad que tratamos de, de, de tomarnos esto bien en serio. El acompañamiento se da con. Con todo el amor, digamos,、eh, y no, no es todo gratuito. Mismo、eh, para lo que es respecto a las intamaciones, por ejemplo, en algunos casos extremos que, que el muchacho tiene obviamente la voluntad de intamarse,、eh, nos dan los sitios donde se puede n intamar, lo buscamos, lo acompañamos, hacemos el seguimiento、eh, y todo eso es gratuito también. Buenísimo.、Eh, y ahí, como último, por ahí no, no, no quiero meterte presión, pero por ahí, en, en este último tiempo de, de trabajo, decías、eh, hace un mes que está instalado el CAP, hace unos meses que bueno, ya vienen trabajando、eh, a tiempo completo.、Eh, ¿Cuántas, más o menos, cuántas intervenciones、eh, cuentan ustedes por, por mes o, o en estos últimos、eh, meses que ya han podido、eh, realizar? Y m i r Así a como tenemos, como siempre lo hablamos, a veces tenemos、eh, muchos chicos en realidad,、mm. y a veces que a ver,、eh, se recae y los chicos dejan de venir por un tiempo y después vuelven a, a venir, y no, obviamente siempre se los recibe,、eh, pero capaz que puede haber、eh, de 10 a 15, c a p a s intervenciones q e puede haber y se hace un seguimiento constante. Perfecto, pero bueno, ya te digo, de algunos del, de estos, algunos. Eh, piden la internación, se internan y se les sigue haciendo el seguimiento desde adentro. Otros lo hacen desde la calle y bueno, siguen siendo al, a nuestro centro.、Eh, y algunos, bueno, algunos no asisten por, por sus razones y demás, pero igual de todas formas se les sigue haciendo como un acompañamiento、Perfecto. desde afuera, pese a que no sigan hasta que el momento que ellos quieran volver y, y bueno. Y, Arrancar de vuelta, digamos. ¿no? Perfecto. Nos repetís la dirección y días y horarios, así cualquier persona que quiera eh, eh, escuchar nada、no, se puede se puede acercar. Y te agradecemos ahí los, los minutitos.、Eh, sí, estamos. d El u n e s a v i e r n e s es Martín Rodríguez 890, es Presidente d e e r k i Rivera Villate. Es, sería Martín Rodríguez, d Esquina e Alfaro, como para que se ubiquen más.、Eh, ¿Y los teléfonos de contacto? ¿Te dejo uno? Sí, dale.、Eh, 1138 89 63 79. Perfecto, perfecto. Y bueno, y te agradecemos estos、eh, minutitos y desde aquí también、eh, vamos a estar difundiendo todas las actividades que estén llevando adelante. No, les agradezco a ustedes por llamar y bueno, la, la oportunidad de hablar.